Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Laura, se viene finalmente el censo que se iba a realizar el 2020, pero bueno, se postergó por、eh, la razón ya que se conoce el tema de la pandemia y todo eso.、Eh, ah. Se va a hacer el 2022. Exactamente, el 18 de mayo del 2022、eh, se va a, hacer, va a hacer ese miércoles feriado,、eh, la realización del censo presencial. pero esta vez、eh, se va a hacer un mix entre el presencial y el virtual, así que va a haber un licenso desde el 16 de marzo al 18 de mayo. Ah, se va a poder completar los datos、eh, vía online. De ¿sale? manera virtual, exactamente.、Eh, uh -huh. La persona que quiera autocensarse lo podrá realizar durante esos dos meses, se le va a enviar un código、eh, que lo completó, Y el día del censo le va a tener que mostrar, cuando el censista le golpee la puerta, mostrarle ese código que corrobora que realmente efectivizó el censo.、Ah. ¿Sí? Y ya no lo completa. Bien.、Eh, ¿Qué características tiene de distinto a los censos anteriores este?、Eh, además de esta modalidad、eh, virtual también. Mira, una de las características que cambió es que es un censo de derecho. Antes de... se hacía de hecho. Ahora es de derecha. o ¿Qué ver, contanos. s significa esto? Que la persona va a ser censada en el lugar donde reside habitualmente. Antes, ¿te acordás que era, se te preguntaba dónde habías pernoctado la noche anterior? Sí. Y ahí se te asentaba. Bueno, esta vez no. Se va a asentar la persona en el lugar donde reside habitualmente. Esto es, vos Pablo,、eh, hoy estás en pico. Y te van a censar y van a decir, no, pero yo habitualmente vivo en Santa Rosa.、Ah. Entonces,、eh, se va a registrar en Santa Rosa el sí. domicilio. ¿sí? Sí. Antes no era así, era donde habías pasado la noche. Claro, sí, sí, sí. Eso va a、ah. dar un, un detalle más certero del lugar de residencia este, más habitual de la gente. Exacto, y además, es, ¿sabes qué pasa? Que por hacerlo virtual también durante dos meses, no puedes tener el mismo criterio, porque si no. Eh, no va a ser real, entonces por eso en esto se cambió a la modalidad de derecho. Claro,、ah, ¿Sí? está bien, claro. Sí, sí, sí. sí.、Eh, Esa es una de las características nuevas. Otra característica, bueno, además de la doble de modalidad,、eh, las preguntas. El cuestionario es e n s a l tiene 56 preguntas. El que la persona realice virtual va a ser el mismo que la persona que lo va a realizar presencial. El cuestionario es el mismo.、Sí. La diferencia que está es, por una parte, está.、Mm, Una parte e l formulario tiene que ver con todo lo que es la vivienda y el hogar, e s o de las características de los materiales de construcción, los servicios que tiene, la cantidad de ambientes, la tenencia de esa propiedad, si la alquila, si es propia, prestada. Y después hay una parte que habla en sí de la población, entonces ahí se incluye el DNI, la actividad económica, la autopercepción de identidad de género, que eso es nuevo, es una de las preguntas nuevas. El autorreconocimiento étnico, que también es nuevo. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con educación y salud, que siempre los censos lo preguntaron.、Claro. Eh, Laura, eh, el operativo,、eh, bueno, ya, ya lo están diagramando.、Eh, ¿Cuánta gente va a participar? ¿Quiénes van a participar? ¿Ustedes ya están seleccionando o, o quiénes van a ser、eh, las personas encargadas de ir casa por casa? Mira, Pablo, no estamos seleccionando nada porque recién nos enteramos antes de h a c e r la fecha oficial del censo. Sí.、Mm. Normalmente la provi las provincias、sí. han trabajado con los docentes. ¿Por qué? Porque el, el docente conoce el lugar, conoce el barrio donde da、eh, clases los chicos, entonces es más fácil para acceder a una vivienda, la gente lo conoce.、Eh, nosotros en la provincia todavía no nos hemos reunido como Comité Censal Provincial, ni hemos tenido reunión con la educación, porque esto fue antes de ayer, a la tarde,、eh, el anuncio. Recién fue la primera reunión del Comité Central Nacional, que lo integra el Gabinete Nacional y las provincias. Entonces, como que recién estamos empezando a eh, eh, a t i l a r a ver cuáles serían las acciones que tenemos que ir realizando. Bueno, bueno.、Eh, supongo que va, se va a trabajar con educación, como ha sido siempre, pero bueno, tenemos que, que romirnos. Claro.、Eh, y a ver, eh, Laura, eh, para aquella que está escuchando,、eh, ¿por qué es importante、eh, que la gente responda y tener un censo、eh, de población? Mira, el censo de población es el operativo estadístico más importante que tiene todo país. ¿Por qué? Porque la información más importante de, de, de saber de la población surge de un censo.、Mm. Eh, nosotros hoy, si queremos saberla.、Eh, para generar políticas públicas o para el sector privado cuando quiere desarrollar un emprendimiento, toma los datos de la población del censo 2010.、Claro. Cuanto mucho será la estimada que hacemos nosotros, pero que no tiene en cuenta los movimientos migratorios, solamente toma nacimientos y defunciones. Entonces, ya de ahí partimos que estamos tomando datos del año 2010. Las características de la infraestructura, de lo que es la vivienda, de los servicios, de los materiales, surgen de un operativo a nivel país de un censo porque después tenemos encuestas n o、mm. los marcos muestrales para todas las encuestas que se desarrollan surgen del censo y se actualizan con los censos nada más quiere decir que todas las encuestas que estamos realizando ahora l a s tomamos de la fotografía que hubo en el 2010 Claro.、Mm. ¿Ah? entonces ese marco muestral obviamente la sociedad cambió las, las ciudades se extendieron se expandieron Entonces cambiaron las características de hace 11 años.、Ah. Todas las encuestas se están desarrollando en base a, al año 2010. Claro, sí, sí, sí. ¿Está? Así que es fundamental,、eh, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas. Eh, eh. Exactamente. Y、ah. el sector privado también, porque vos pensás que hay, hay muchos, salvo que、eh, pidas estudios específicos, mucha información surge del censo. ¿está? Entonces, en esto de las viviendas, en. en En, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en los servicios que puedes prestar, p e n s a r l o también en, en el sector privado, también es una información muy importante tenerla. ¿no? Entonces, por eso es que se apela a la colaboración de la gente, si bien es obligatorio contestar siempre todo tipo de encuestas y censos, la información está protegida por el secreto estadístico,、eh, se apela a la colaboración de la gente y normalmente para un censo la gente. Está predispuesta para esto. ¿no? Mm. Siempre colabora.、Mm. Así que, bueno, volvemos a eso, a apelar a esa colaboración.、Eh, con el tema de la pandemia, que estuvimos encerrados bastante tiempo y se han desarrollado mucho las tecnologías de la información y la comunicación, me imagino que mucha gente se va a aprender a responder antes、eh, y llenar esa planilla virtual. Seguramente eso es lo que se espera y, y eso significa、eh, menores costos porque, obviamente, es menos impresión de formularios. Eh, menos gente por ahí en calle, aunque、uh. a la casa, por más que lo hayas completado, Sencita tiene que pasar, pero pasa, anota el código y sigue.、Claro. Eh, sí, ustedes van a saber además ya、eh, qué cantidad de gente respondió.、Mm. Eh, sí. Mira, no sé si se va a saber ya, porque como el periodo es del 16 de marzo al 18 de mayo, inclusive,、ah. eh, eso queda como abierto, por eso es que el Sencita sí o sí va a salir a la vivienda y va a golpear.、Sí. y、claro. le va a tener que mostrar el código.、Claro. ¿sí? Uh -huh. eh, lo que pasa es que s í o sí está la, está la doble modalidad, porque hay muchos lugares del país que no tienen conectividad, la gente hay, hay personas que están acostumbradas a que le s gusta recibir al c e n s i s t a y que conversar y contestar ahí cara a cara、sí. y no con una computadora. n o、uh -huh. sí, Entonces sí. por eso es que no se hace de una sola modalidad.、Claro. Eh, Laura, no sé si quedó algo.、Eh, seguramente le iremos dando difusión a medida que se vayan organizando bien el operativo en los próximos meses y cuando vengan las reuniones.、Eh, no, no sé seguramente、si、quedó... vamos a empezar a sensibilizar a la población, desde,、mm. de saber cuál es la importancia, cómo vamos a trabajar a nivel de municipios. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con todos los municipios.、Eh, si bien parece muy lejano el 18 de mayo, para nosotros se vienen un montón de actividades. Pensá que el sencista tiene, nosotros cuando le entregamos、eh, la, las encuestas que tiene que hacer, los formularios c e n s a l e s le tenemos que decir exactamente por qué lado de la manzana tiene que ir, qué altura. Entonces, nosotros, ¿eso qué significa? Que hay que empezar a, a relevar todas las localidades, no solamente las grandes, sino todas,、eh, saber cómo son los nombres de las calles, cómo están distribuidas los amanzanamientos. Entonces, para nosotros internamente significa un trabajo muy grande. Sí, sí, sí. Sí, entonces ya vamos a, vamos a empezar a charlar con ustedes y, y contarles un poquito de todas las tareas que estamos desarrollando. Bien, le daremos difusión de acá, en, desde Radio Kermés. Laura,、eh, no sé si quedó algo más, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Pablo, por bueno, llamarme. Bueno, que tengas buen día. Gracias igualmente.